Primero, mucha emoción, porque me recuerdo tanto de mi hijo, que en un momento cuando estábamos cantando el himno nacional se me caían las lágrimas, sinceramente, porque oí el himno y me daba cuenta que todo lo que él perdió siendo tan joven, toda la vida... Isabel eh de los de la conmemoración que normalmente se hacía todos los años, todos los 24 de marzo, en, en, de no no se pasaban las 30, 40, 50 hasta 100 personas eh viendo toda esta cantidad de gente. No, que, me doy que cuenta que la cende que... apoya eh la apoya el gobierno municipal. Y la apoya también a la presidenta porque ella es la que bueno, hoy es el día de la memoria, pero también Para mañana yo, ella, eh, a sueto, el sábado no sé, yo creía que también, pero me dicen que no. No, el sábado es sábado. El sábado es sábado. Y veo que la gente responde más, viene, se, concient se ha concientizado más porque antes del principio hace más de 30 años yo le por la mañana le decía a, a, a Carmelo Vinci que esto que se ve acá, sobre todo en los chicos en realidad, en los más jóvenes es quizás la, la semilla que han venido eh, cuidando desde el 83 él me decía, no circulen a las madres que se han venido cuidando esto. Claro. Era que las madres empezamos, ya de las veces que yo iba a Plaza de Mayo, nos cortaban los supes, no podíamos llegar con mi marido, pobre, que no sé dos años se fue de río. Teníamos que cruzar a Plaza de Mayo cuando había en el tránsito. Entre los autos, se iban beteando así. Y llegábamos, llegábamos. Y bueno, y las madres han tenido una lucha increíble. Las chicas teniendo, las seguimos teniendo. Yo ahora no voy a rotar porque ya estoy pasando. teníamos ¿Sí? una cosa iban a seguir hasta la última que todos vamos a seguir en la plaza de armas bueno la verdad es eh, admirable no creo que sea original diciéndole que es admirable lo, lo se van adelante y, y trataremos todos tratamos de de acompañarlas como, como normalmente se se se puede y, y bueno, más que nada nosotros llevando lo que ustedes dicen a a, a todo el eh, el mundo. Esperamos que con esto ustedes puedan aunque sea eh, sentir un poquito de en este caso de José Alfredo con, con todo eso con sí, bueno, quién la sabe dónde nos van a meter yo creo que está con Dios seguramente yo soy muy creyente rezo siempre todos los días por ellos por, por los chicos desaparecidos yo hoy cuando hacían el acto uh, ya en el otro lado en el rino de Pábal donde estaban las plazas yo no sé ni si hay algo más y yo yo no